En agosto, es y la Semana del Niño en Arapey Thermal Resort and Spa, el primer all-inclusive de Uruguay. Del 7 al 14, todos los consentidos, hasta 12 años, son nuestros invitados. Todo para ellos en el lugar más divertido. Agua, espuma, juegos, color y muchas cosas ricas. De domingos a jueves, 4x3. ¿Qué estás esperando? Confirma ya tu reserva. Del 7 al 14 de agosto, la semana del niño es tuya. De lunes a jueves, 30% de descuento. Por estadías más largas, 50%. Descubrí más en arapeytermal.com.uy Aplica restricciones. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. Y bien, buenos acontecimientos también son el ocio, el descanso, las vacaciones. Estamos en comunicación con el gerente del Hotel Arapey Thermal Resort and Spa. Una vez más, le damos la bienvenida a Adrián Poprosuk. Adrián, buen día. Un gusto estar en comunicación ¿Cómo es? ¿Cómo con está? ustedes. Buen día. Gracias por el, por el llamado y por la, por la posibilidad. ¿Cómo amaneció hoy Arapay? Nublado, con hoy lluvia, con sol. Fresquito, pero un sol increíble, la verdad. Llena ah, bueno. de energía. nos saca... no fue la lluvia. Nos sacaron ventaja. Nosotros todavía estamos con este gris que está de moda en el mes de julio. Esperemos que en agosto este, se aleje un poquito y nos permita también a nosotros disfrutar del sol. Eh, Adrián, ¿cómo ha sido la experiencia del mes de julio hasta ahora con el tema de vacaciones? Por suerte, Julio, fue un muy lindo mes, muy lindo mes en, en todo sentido, tanto en, en afluencia como en la experiencia. Tuvimos un mes que cumplió y hasta hasta varios días excedió expectativas. Empezamos un mes muy intenso en la primera semana con nuestro 21 aniversarios, que fue una, una gran fiesta y la festejamos una semana completa. Después, bueno, empezaron las vacaciones uruguayas y, y la última quincena, vacaciones regionales de, de nuestro país vecino Argentina. Así que, por suerte. Eh, cumplió cumplió expectativas, tuvimos mucha gente Varios días eh, por acá, a diferencia de lo que me estás diciendo Por acá tuvimos varios días de verano Tuvimos días de de 30 grados, 28 Con sol, así que fue un invierno atípico Por suerte, favorable ¿no? Así que fue un lindo lindo invierno, lindas vacaciones Gente contenta, que es lo que, lo que nos gusta ver Y gente que, que se fue reservando para volver Así que parece que la experiencia que hoy ofrece el hotel Es una experiencia repetible y memorable, así que contentos, muy contentos con el mes de julio. O sea que fue un mes con de todo un poco. De todo un poco, tuvimos de todo un poco. Empezamos con aniversario, vacaciones uruguayas, vacaciones argentinas y de todo un poquito porque nada, innovamos en, en experiencias gastronómicas, innovamos en algunas actividades recreativas para chicos y grandes, así que seguimos tratando siempre la filosofía de mejorar lo mejorado continuamente. ¿no? Muy bien, Adrián, y ya pensando en el mes de agosto, escuchábamos recién un adelanto de lo que se viene con el tema del de Día del Niño, que tengo entendido va a ir más allá ahí eh, en, en el complejo, eh, más allá de un solo día y se piensa en una semana y a su vez también todo lo que tiene que ver con la formidable experiencia que ustedes ya tienen para la noche de nostalgia. contarle un poquito a los oyentes. Sí, lo nombraste muy bien. Agosto viene también muy variado, apuntando a diferentes a diferentes públicos, empezando con una semana del niño. Para nosotros no existen días, existen semanas completas de experiencia eh, para, para seguir disfrutando, así que la semana del niño la venimos preparando con mucha, mucha experiencia, muchas actividades para los más chicos, además de las promociones, por supuesto, para, para que la familia se anime a visitarnos o regresar. Pero bueno, la semana del niño es la que viene lo más próximo, así que preparando desde gastronomía hasta actividades de temprano hasta tarde, siempre focalizados o enfatizándonos en el público más chiquito, y después ya tratando de, de exceder, o seguro de que podamos exceder la expectativa de lo que es la noche de la nostalgia que ya hace varios años que la Peter se distingue por una noche espectacular, así que nada, año tras año nos desafiamos a seguir mejorándola y este año tenemos sorpresas eh, diferentes o, o para mí mejores que, que el mismo año pasado que fue espectacular, así que Creemos que hay mucha gente que, que viene con esa expectativa. Ya está casi todo reservado. Fecha de nostalgia se reserva con mucho tiempo de anticipación. Quedan pocos lugares. Así que contento, contentos con una semana de nostalgia completa. También toda la semana vivimos esa, esa expectativa o ese clima de nostalgia, setentoso, ochentoso. Así que es, un, es una semana que, que el uruguayo disfruta mucho y el argentino está empezando a, a contagiarse. Así que linda, lindo mes de agosto nos espera variado en lo que es rangos etarios y, y tipo de públicos así que preparados para eso y mucho más así que tratando de, de seguir imaginando y pensando nuevas experiencias para seguir sorprendiendo este escuchaban en la, en, la, en la promoción por ejemplo que los menores de 12 años son los invitados de ustedes escuchaba la propuesta de eh, cuatro días y pagas tres escuchaba eh, una Posibilidad de descuento de hasta el 30%, otro del 50%. Eh, explicando un poquito las diferentes variantes que hay en ese sentido a los oyentes. Hay diferentes promos. Agosto es un mes muy variable, septiembre también viene con vacaciones y, y otras semanas también que, que tenemos pensadas otras otras semanas temáticas. Así que, como hay tanta variedad de, de, de días y de semanas temáticas, así mismo la variedad de promociones, la, la variedad de ese, ese, esa promo de niños hasta 12 en la semana de niño creo que fue eh, nada, algo acertado, ya que la semana de los consentidos es esa y después, bueno, siempre una semana una estadía de, de largas de largas noches o de, o de semana completa tiene una, un atributo o un plus de descuento por ser una estancia larga. Y después, bueno, los días de semana, de domingo de domingo a jueves al ser los días quizás que uno tienta a, a extender el fin de semana eh, queremos tentarlos para que sea más fácil y más tentador quedarse más días que un fin de semana, así que Esas promos se conjugan y se complementan y ahí y, y la idea es llegar a todos los públicos y a todas las intenciones y expectativas de las diferentes familias. Así que hay, hay promociones para, para las diferentes expectativas. Por suerte, cubrimos eh, bastante el rango de, de, de lo que la gente busca cuando quiere reservar el hotel. Bien, ¿algo que no te haya preguntado y quieras destacar, Adrián? Principalmente, como siempre, invito a que sigan las redes sociales, que ahí tratamos de compartir todo lo que es la experiencia de Arapa y Termal, eh, lo llamamos una nueva hotelería para nosotros, el lujo no, no es edilicio, sino experiencia, y hoy creo que damos una experiencia de lujo para todos los rangos etarios así que de los más chiquitos a adolescentes, adultos, sin olvidar los adultos mayores con el agua termal y diferentes tratamientos, experiencias o actividades que hacemos con ese con ese tema para ellos, hoy por hoy toda la familia la pasa espectacular y tratamos de compartirlo en redes sociales, así que está bueno que... Que nos sigan, que todo lo que se comparte es, es el día a día, es, son, son fotos y experiencias reales. Y después, bueno, estar atento a las promociones y, y el que nos el que ya nos conoce y nos visitó alguna vez, que se anime a regresar porque seguimos sorprendiendo y seguimos innovando. Y el que nunca nos visitó, súper recomendable que, que se pegue una vuelta. No estamos tan lejos y estamos mucho más cerca de cualquier hotel del Caribe. Estamos a, a ese nivel y, y arriba muchas veces de muchos Así que nada, invitarlos. La invitación está abierta. Y acá los esperamos con los brazos abiertos. Adrián, saludos para toda la gente allí y, y el agradecimiento por esta interesante charla. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Y gracias por llamar y bueno, esperamos a ustedes también. Cuando quieran vivir la experiencia, más que invitados. Lo vamos a hacer. quédate tranquilo, en cualquier momento te vamos a visitar. Buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta pronto. Conversábamos con Adrián Poprosuk, el gerente del Hotel Arapey Tarmal Resort and Spa. Lo escuchaste aquí.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 Te vas a divertir y emocionar con tu música de siempre. En septiembre, vacaciones con todo el color. Y el calorcito de la primavera en nuestras piscinas de aguas termales. En octubre, el mes de Halloween, con caramelos y mucho suspenso. De lunes a jueves, 30% de descuento. Por estadías más largas, 50%. Descubrí más. En arapelthermal.com.ui. Aplica restricciones.